¡Vale! ¡Tú, para Va, de Astur y Diego! ¡Vale! Estos contes y madres se lo voy a dedicar a ella precisamente que está aquí en esta grabación. Y a mis grandes amigo Eduardo y Que tú representas la playa Que tú representas la playa Y yo la olaí al mar Y yo la olaí y tú viene esa misma caricia Toma, tom, tom, tom, tom. porque tú viene esa misma caricia y tú me ves y luego tú te vas me dejes al huevo te vas. Llora corazón y yo sí tienes por qué y porque no es de lindo en el llora por una mujer, llora por una mujer. Plaza de la Macarena Me dijo un gitano Gracioso y jucar Si me dieras un beso morena Yo te lo devuelvo Y estamos en paz Y entonces le dije Y eso no puede ser Porque dan Nuestro amor no tuve historija, okay. cuando empezaba, se pude sin penas ni gloria, sin dejar nada, nada de más. Na Y a la puerta a la puerta de un rico avariento y un prove mendigo limonilla pidió de darle una limonada los perros caviá se lo achuchó y pero quiso dios y pero quiso dios y perro cagando mudiera y el ripa se quedó a mis labios que mañana me voy quien sabe dónde y el regreso será Dios sabe cuándo En la puerta de un convento. Ay, ay, escrito con carbón. Aquí se pide para el pobre. Y para el culto de Dios. ayer era de Nogar, de novo, era mi barca. De novo de noca. Por eso una vega por la audición de no de era mi barco Ay de noga, de no Por eso una